Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación a partir de este momento es con el presidente de INAO, con el doctor Pablo Audala. ¿Cómo le va, Audala? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un gusto. Gracias por atendernos. Encantado, a las órdenes. Algunos temitas para hablar con ustedes que son de, de interés de todos nosotros, seguramente. Uno de ellos es que estamos siendo espectadores de una interesante campaña que se ha difundido en los últimos días por varios medios de comunicación del país que tienen que ver con eh, información y, ¿por qué no?, también la posibilidad de, de terminar de convencer a algunos uruguayos y algunas uruguayas de decidirse por la... Eh, adopción de los chicos. ¿Cómo se está trabajando esta realidad? Bueno, efectivamente, resolvimos hace un tiempo dar este paso que concretamos hace pocos días, la semana pasada, no, la anterior, a través de la presentación de una campaña de bien público que se viene desarrollando durante todos estos días, y ustedes, por supuesto, los medios de comunicación no solo han sido testigos, sino que además han colaborado de manera muy generosa, con todo este esfuerzo, que está destinada a promover las adopciones, a estimularlas, pero particularmente las adopciones de niños más grandes. Y cuando hablamos de niños más grandes, hablamos de niños chiquitos, hablamos de niños que, que a, acaban de, de traspasar el umbral de los cinco años, que allí es cuando las cosas empiezan a, a volverse difíciles, porque las familias adoptivas, la, la, los hombres, las mujeres, la, las parejas, los matrimonios, las la familias, los hogares monoparentales, todos los arreglos familiares concebibles cuando se presentan a manifestar su voluntad de adoptar, en la abrumadora mayoría de los casos manifiestan su disposición a incorporar niños que están en la primera infancia, es decir, que están sobre todo de 0 a 3 y eventualmente hasta los 5. A partir de los 5 años, lo dicen las cifras muy elocuentemente, repito, ya las cosas se vuelven más complejas. Por eso es que estamos intentando sensibilizar, no inducir, pero sí reflexionar con la población y sobre todo con aquellas familias que tienen en, en su agenda de vida la alternativa o la posibilidad de, de adoptar, por dos razones que hemos constatado también y, y que de eso hay evidencia en, en el INAU. La primera es que no todas las familias necesariamente descartan a priori la posibilidad de incorporar niños más grandes. Hay muchas familias que llegan pensando o no descartando esa posibilidad y de pronto después sobrevienen algunos temores... Porque es, un, es comprensible, ¿no? cuando son niños más grandes tienen más conciencia de su realidad, entonces eso genera un poco las dudas de, de las familias, de los padres, de las madres. Pero la segunda evidencia, sin embargo, es que en aquellos casos donde las adopciones de niños más grandes y aún de, de más, más grandes de cinco también, de preadolescentes o adolescentes, cuando esas adopciones se concretan, el margen de error es prácticamente inexistente y las experiencias resultan magníficas para los niños y para las familias porque en el fondo esos niños, como los pasaría cualquiera de nosotros, están deseosos de que una familia los acoja, les dé afecto, les dé contención, porque es una cuestión que instintivamente los, los seres humanos tenemos, la necesidad de, de vivir en familia, los seres humanos somos gregarios. Entonces a eso se dirige esta campaña, en el marco, y termino con esto, de un eh, avance muy significativo, y esto no es por, por autobombo, pero un avance muy significativo que se viene dando en el Uruguay, en términos generales con las adopciones, Porque ya este año superamos cómodamente el guarismo del año pasado y ya el año pasado ustedes recordarán fue la cifra históricamente más alta de los últimos 20 años. Las modificaciones que introdujo la LUC facilitan esto, lo dinamizan de alguna manera. No tengo duda, no tengo duda. Creo que eh, este es el resultado de un conjunto de, de elementos que se han combinado. Los cambios de la Ley de Gente Consideración fueron el disparador porque establecieron nuevas pautas hay un plazo allí determinante, que es el plazo de 18 meses como plazo máximo, no para que se concrete la adopción, pero sí para que se concrete una parte muy importante del proceso, que es la valoración de las familias, para que las familias estén prontas para adoptar. Y, muy, y ese plazo no solo se viene cumpliendo, sino que además, este, en, en muchos casos, por supuesto en menos tiempo del año y medio, ya las familias son declaradas como idóneas, incorporadas al registro, y a partir de allí ya es un, un paso más que hay que dar ...para la integración de esa familia con un niño eh, en adopción. Eh, por lo tanto, la LUC fue el disparador... ...pero por supuesto, para cumplir con la LUC... ...tuvimos que hacer reformas en el INAH... Eh, ...jerarquizar el área de adopciones... ...descentralizar la gestión... ...ustedes en Maldonado han sido protagonistas... ...porque eh, estaba todo muy concentrado en Montevideo... ...todo el trabajo con las familias... ...bueno, eso ahora lo hemos descentralizado y regionalizado... ...creamos cuatro eh, puntos focales en Flores, en Tercuarembó, en Maldonado y en Canelones, para valorar a las familias de la región, para trabajar con las familias de la región y que una familia de Rocha, por ejemplo, no tenga que llegar hasta Montevideo, que pueda, por lo tanto, realizar este proceso en Maldonado, con los técnicos de Maldonado. Bueno, eso ha sido muy, muy importante para ganar eficiencia. Y, por supuesto, dejo para el final lo que tal vez termine siendo lo más importante, el trabajo de los técnicos, que incorporamos muchos recursos humanos, psicólogos, asistentes sociales ha sido fundamental porque sin el, la pericia y, y el profesionalismo y la vocación que sin duda hay que tener de parte de, de los equipos técnicos de INAO, desde luego que nada de esto se podría concretar. Eh, supongo yo que la curiosidad que, que tengo en lo personal, muchos oyentes la pueden tener también. Eh, tratándose de un tema tan delicado, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento hasta el momento de, de que llega el, el aviso, el anuncio para para la familia que se anotó, a, a, anotó para la adopción, bueno, que hay un niño para que ellos puedan adoptar. ¿Cómo es el trámite? Esa familia, eh, tal vez es muy crudo lo que voy a decir, ¿puede elegir, puede decir que sí, puede decir que no? ¿Cómo, cómo tiene, qué que, que, ámbito de, de cuidado y de delicadeza se da en ese momento? Bueno, eh, varias cosas. En primer lugar, no estamos frente a un trámite o a un proceso lineal, ¿verdad? Como, sí. como estamos acostumbrados, donde hay etapa 1, etapa 2, etapa 3. Porque estamos hablando de relaciones humanas y esto implica, bueno, marchas y contramarchas, avances, retrocesos. Cada familia es una historia de vida particular, cada niño también. Primera cosa. Segundo, tampoco es que haya un aviso, porque en realidad este proceso se transita eh, eh, conjuntamente con las familias, es decir se acompaña a las familias en este proceso durante las distintas etapas que el, que el proceso tiene. Desde luego, el consentimiento de las familias es absolutamente indispensable, porque si las familias no están de acuerdo, eh, la peor decisión que podrían adoptar sería, este, precisamente, incorporar a un niño en adopción, porque evidentemente eso estaría destinado al fracaso. Entonces, por supuesto que que el interés superior del niño está por encima de todo. Ahora, hay una falsa oposición allí entre el interés del niño y el interés de la familia. En, en algún punto esos intereses son convergentes porque para satisfacer el interés superior del niño, que es el objetivo principal, que pueda vivir en una familia, que pueda crecer una familia, tiene que haber una familia adoptiva que reúna las condiciones y que, por supuesto, tenga la disposición espiritual de incorporar a ese niño y de darle todo lo que tiene que darle durante el resto de, de, de sus días como niño y como adolescente, por lo menos. Entonces, toda esa es una búsqueda y una construcción, repito, compartida, de, cumplida la etapa de la valoración, esto que yo decía de los 18 meses, cuando esa familia es declarada idónea por el IDAU y está en condiciones de adoptar y se la inscribe en el registro único de aspirantes, allí empieza otra etapa con una dupla de, de técnicos, de asistentes sociales y de psicólogo que trabaja con esa familia, Si se quiere, en esa búsqueda, precisamente, ¿verdad?, en cuanto a encontrar, eh, digamos, por, por los perfiles psicológicos, con fundamentos técnicos, que bueno, que los técnicos sabrían explicar mucho mejor que yo, desde luego, eh, cuál es, de, digamos, el, el, la mejor combinación o la mejor integración o la mejor propuesta, pero es una búsqueda que se hace, desde luego, con las propias familias y, y en función de lo cual, desde luego, el, como yo decía recién, el aporte de los técnicos es, es esencial. Abdala, otro de los temas que quiero hablar con usted es eh, el momento del año en el cual estamos viviendo en el departamento de Maldonado y la cercanía de una nueva temporada de verano, lo que requiere también la ENAO, supongo yo, eh, algún tipo de, de medidas particulares en lo que tiene que ver con controles y demás, eh, básicamente en el verano con eh, lo que tiene que ver con las acciones y el comportamiento de los menores y el cumplimiento de las disposiciones que existen. ¿Cómo se está preparando el inau en ese sentido? Bueno, como habitualmente lo hace, INAHU, ustedes saben, tiene un área que es el área de espectáculos públicos, donde hay un cuerpo inspectivo muy competente de inspectores que precisamente recorren los distintos lugares, los distintos centros de actividad nocturna, gastronómicos, fiestas, discotecas, etcétera fiscalizando lo que hay que fiscalizar, que es que no haya presencia de menores donde no la pueda dar, y si la hay, porque está habilitado que la haya, que no se este, expendan con relación a ellos, que no se les proporcionen ni bebidas alcohólicas, ningún otro tipo de sustancia. Eso está puesto a texto expreso en el código, y el límite son los 18 años, como ustedes saben bien, y nosotros estamos obligados a hacerlo cumplir, y efectivamente así lo hacemos. Estamos en una etapa, ya lo hemos hablado con ustedes, que se nos ha retrasado un poquito, pero estamos eh, eh, en la etapa culminante y espero, esperamos, ayer mismo estuve consultando a la directora general sobre eso, que esté pronta antes de, del mes de enero o hacia el mes de diciembre, de incorporación de 13 inspectores más, y esto tiene mucho que ver con Maldonado porque dos de esos inspectores, de esos tres inspectores que se incorporan sobre todo en el interior del país, algunos en Montevideo, pertenecen dos al departamento de Maldonado, con lo cual vamos a reforzar la presencia. Igual la presencia es notoria siempre, porque además de que hay una inspectora muy competente en forma permanente en el departamento, eh, bueno, la planificación que se hace especialmente para el verano, por razones obvias, implica una presencia de inspectores que viajan de Montevideo o de otras partes del país a reforzar la, eh, los controles en la zona estival y particularmente en Maldonado. Con mucho criterio, sin afán de entorpecer la temporada ni de perjudicar a nadie, desde luego, pero fiscalizando, asesorando, acompañando también, y desde luego, bueno, en aquellos casos donde las leyes se infringan, no tenemos más remedio que intervenir porque es lo que lo que la ley nos obliga. Hay muchos jóvenes que también quieren trabajar durante la temporada y necesitan la autorización del INAO cuando son menores. ¿Esas disposiciones se mantienen, se han flexibilizado, se han actualizado? Se flexibilizan en los hechos porque INAO tiene la potestad de, de aprobar excepciones a la propia reglamentación que tenemos vigente. Uh -huh. Excepciones en cuanto a la naturaleza de la actividad No en cuanto al límite El trabajo por debajo de los 15 años No es legal, eso está prohibido Por las convenciones internacionales Por por el código de la niñez Pero el trabajo adolescente cuando es decente Y cuando no implica riesgos de ningún tipo Con la mayor amplitud Es perfectamente legal, así lo establece la ley Lo que hay que hacer precisamente Es gestionar el permiso Ante ante el INAO, el carnet de trabajo Cosa que se hace en forma Muy, muy eficiente en ese sentido no no no hay dificultades de ninguna especie y cuando inclusive eventualmente se trate de una actividad que que, que aparezca en, en el listado de las actividades peligrosas si no tiene una resolución de larga data que define una serie de de, de actividades como peligrosas puede, puede llegar a considerarse en cada caso concreto una excepción el directorio la evalúa pide informes técnicos en eso nos manejamos Con el equilibrio con el que hay que manejarse, es decir, con la amplitud necesaria como para que los adolescentes puedan tener su, sus primeras experiencias en el mundo del trabajo, cosa que siempre es saludable, que los empresarios eventualmente que los quieran incorporar y darles esa oportunidad también la puedan tener, pero al mismo tiempo que cuidemos y, y prevengamos todo lo que concierne a, a la salud, tanto física como como emocional, de, de los adolescentes que están en plena etapa de formación. Así nos hemos manejado y francamente desde que nosotros estamos aquí y supongo que antes también no no no digo que eso haya empezado en el 2020 pero pero hemos tenido un intercambio muy muy saludable en general con el sector privado desde luego cuando han aparecido temperamentos este, reñidos con la ley que obviamente son las excepciones siempre yo siempre digo cuando uno analiza la, la, la cantidad de inspecciones que se realizan y de actas o de sanciones que se aplican advertirá que que no dejan de ser este, cifras bastante marginales Porque por suerte la, la, la enorme mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones cabalmente. Nosotros tenemos, incluso ustedes recordarán, un convenio vigente con la corporación gastronómica de Punta del este, este que ha sido muy muy saludable, que nos ha permitido incorporar adolescentes en pasantías en distintos centros gastronómicos y a cambio de eso, sin renunciar por supuesto a la fiscalización, hay una tarea de, de acompañamiento, de asesoramiento a los empresarios, una exoneración de, de alguna de las tasas que que incluso hay que pagar para, para gestionar los permisos esa ha sido nuestra actitud y, y bueno y por supuesto va a seguir siendo eh, el senador manín ríos ha dicho de que no está dispuesto a votar el tema de eh, la habilitación del juego online en nuestro país hasta que el inau no realice un informe vinculado al tema eh, cómo viene ese trámite Sí, en realidad eh, no fue el, el, el senador Manini, sino el diputado Perrone, que es del grupo, de, del ah, doctor, bien, del, bien. del senador Manini, o sea, sí. porque tengo entendido que los senadores votaron el proyecto por unanimidad, tengo uh -huh. entendido que lo votaron todos los partidos. Este proyecto está en la Comisión de Hacienda, eh, a mí me preocupó una afirmación del diputado Perrone, que bueno, que la aclaré públicamente con, con muchísimo respeto, en el sentido de que no uno estaba dispuesto a concurrir a la, a la Comisión de Hacienda, cosa que no es así, eso no es correcto, es una afirmación incorrecta que por lo tanto puede eh, conducir a un, a un error de interpretación, o, o conduce inexorablemente un error de interpretación. A nosotros lo que se nos pidió, y, y eso hicimos, fue un informe por escrito, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Viviano, por los tiempos que manejaba la comisión, que en principio, hasta donde yo sé, tenían interés en apurar el trámite y la votación de ese proyecto, apurar relativamente, Bueno, como no, eh, por razones de agenda, no, no, no daban los tiempos para que no compareciera presencialmente, se nos pidió un informe escrito y lo remitimos. Después de eso, el diputado Perrone manifestó lo que manifestó. Nosotros estamos dispuestos, así se lo dijimos a Perrone y lo dijimos públicamente, como hemos hecho siempre, a concurrir al Parlamento todas las veces que se nos convoque, estamos a las órdenes del Parlamento, y ahora quedamos a la espera de esa convocatoria. Es un proyecto que además, para nosotros, es de muy fácil interpretación. Nuestro informe es un informe breve y escueto porque está claro que la ley ya dice lo que tiene que decir a ese respecto, la ley vigente, como lo que se proyecta en, este, en esta iniciativa que la Comisión de Hacienda analiza, y bueno, si los legisladores entendieran que es necesario incorporar otros elementos o garantías adicionales a las que están vigentes, estamos dispuestos a analizarlas, por supuesto, pero para eso se nos tiene que convocar y nosotros concurrir, porque esa es nuestra voluntad. Nunca fue la de rehuir una convocatoria al Parlamento, jamás haríamos semejante cosa, porque obviamente estaríamos incumpliendo con, con nuestra obligación. ¿Ya está implícita en la regulación el contralor de, de los menores en el juego y es lo suficientemente confiable el sistema? El Código de la Niñez establece a texto expreso la prohibición de que los menores participen de actividades de estas características, concurran a los casinos, participen de apuestas en las más diversas formas. Y este proyecto es decir, establece además la potestad para el inau de reglamentar los controles que sean necesarios. Desde luego que si con relación a la reglamentación que tenemos vigente fuese necesario eh, aprobar una nueva resolución del directorio del INAU modificando la, la reglamentación, ampliando su alcance, desde luego que lo vamos a hacer, eso también lo anunciamos. Y el proyecto de ley, además que se está este, tratando en la Cámara de Diputados, establece a texto expreso un registro de usuarios, que obviamente por definiciones y registro de usuarios es el sentido común se compondrá por personas mayores de edad, que obviamente los menores no podrán integrar ese registro. El Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley, tendrá asimismo sí que reglamentar la aplicación de, de la misma, y adicionalmente y no por supuesto, también podrá adecuar su propia reglamentación. Reitero, las decisiones de los legisladores, si adicionalmente a esto los legisladores entienden, el diputado Perrón o cualquier otro miembro de la Comisión o de la Cámara de Diputados, que es conveniente introducir algún otro elemento que les dé más garantías y que ellos consideren menester para poder votar este, de forma más convincente, estamos dispuestos a analizarlo. Ahora, también esas fórmulas, es bueno que los propios legisladores las presenten, las planteen y eventualmente sobre ellas también le pidan opinión al inau Para todo eso nosotros estamos absolutamente a las órdenes de la Comisión de Hacienda y de la Cámara de Diputados. Gracias por esta charla, doctor, muy amable. ¿Me deja agregar algo? Que sí, me, claro, me, claro. me parece que puede ser a de interés ver. para todos ustedes. A Yo tuve una muy buena reunión ayer con el Intendente Antía, ¿Ah, sí? que que me visitó en la sede del INAO, allí uh -huh. en la Ciudad Vieja. Estamos muy avanzados con relación a la eh, construcción y apertura de, de nuevos centros de primera infancia. Ya hay tres que están en plena ejecución, que, que, bueno, que ya están firmados los contratos y que ya la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es la que administra, Nuestro fideicomiso tiene la instrucción de empezar a construir. Estamos hablando de eh, el, un CAIF en, en la localidad de Aiguá, sí. otro CAIF en la localidad de San Carlos y otro CAIF en Maldonado Nuevo. Esos tres CAIF, pues estoy en condiciones de anunciar que la construcción está empezando en los próximos días o semanas y que obviamente los vamos a estar inaugurando el año que viene. Y ayer convinimos con el Intendente Antía, porque todo esto se hace con la colaboración del gobierno departamental, que obviamente proporciona los terrenos, acordamos también la sesión que el intendente me dijo que la va a tramitar con mucha rapidez, de por lo menos dos centros más, eh, uno en eh, el bañario Buenos Aires, que hay una necesidad imperiosa sí, allí, sí. otro en el bañario San Antonio, Bien. esos ya están identificados, y el intendente me anunció, y yo estoy en condiciones de, de compartirlo con la audiencia, que va a tramitar el comodato en los próximos días, y seguramente, o probablemente, tal vez ya para el año que viene, además del que ya estamos construyendo en San Carlos, como hay una gran demanda en San Carlos, trabajemos, pero repito, para el correr del año 2023 en otro centro de primera infancia en, en esa localidad. Son buenas noticias. Exactamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Ha sido muy amable que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, un abrazo. muy Hasta amable. pronto. La conversación era con el doctor Pablo Abdala, el presidente de Inau. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.